Tener wil niet que quiero, me preocupa meer. Ik me niet meer. Ik no puedo tener la cosa que quiero, Ik wil como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero, como la caricia de una mujer, solo por amor y no por dinero, que wil el tiempo, que deje de atrás y me consuelo al saber que ya he lo suficiente pero a veces miro atrás y me consuelo al saber que ya he gozado lo suficiente Ay, yo, pero el hombre cuando es muy parrandero quiere vivir joven eternamente pero el hombre cuando es muy parrandero quiere vivir joven eternamente lo mejor será que empieza a recoger separa el tiempo